Nosotros tuvimos una, una primera, un primer lanzamiento de, de préstamos hipotecarios este, con un interés del 7% y con un plazo de 20 años. Desde esta semana está en vigencia este, un relanzamiento de los préstamos hipotecarios... ...lo habrán visto en, en, en algunas publicidades... ...donde el banco ha flexibilizado o ha intentado este, mejorar las condiciones de crédito... ...en tres aspectos. El primero es bajando la tasa de interés. La tasa de interés que era el 6,90 pasó al 4,90 para los que son clientes del banco... ...es decir, para, el, para, la, para, la, para aquellos clientes que este, de alguna manera cobran sus saberes a través nuestro. Lo segundo que hemos hecho es estirar el plazo de 20 a 30 años... Y lo tercero es mejorar las condiciones de financiación en cuanto al porcentaje de financiación de la casa. Estamos financiando hasta el 75% de la casa. Entonces, para hacerlo lo más gráfico posible, una casa que cuesta 1.300.000 pesos, nosotros podemos financiar el 75% de eso, es decir, un millón de pesos. Y un millón de pesos significa hoy una cuota de alrededor de 5.500 pesos en eso que nosotros planteamos de reemplazar el valor del alquiler por el valor de la cuota.